¿Qué? ¿Estás escuchando? ¿Qué? ¿Estás escuchando? ¿Qué? ¿Estás escuchando? Sí. Viene y radio.、Ah, no. <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Viene y radio. Es la edición 1.9. Yo soy Belén y me encuentro con. Belén. Ok. No, son... soy Luis. Hola, Luis. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muy bien.、Eh, pues como les prometimos. s c ó m comes? Una paleta, en estos momentos, una paletaza de tarrito de cerveza. No, mi hijo. Pero hasta en eso, el, el v i c i o ¿eh? <risa> es que no me dio tiempo de acabármela. Entonces, pues dije, ¿grabamos o me la acabo? Entonces, mejor grabamos una vez mientras me la acabo. Y bueno, como les prometimos, pues ahora traemos como la reseña del Festival Iberatino al que asistimos. Y más recientemente al de los Arctic Monkeys, que fue en el Palacio de los Deportes. ¿Qué te pareció? El, el día miércoles, e l de los a r c o n k e y s Y pues el sábado. En general, ¿no? El Vive Latino. Viernes, sábado, domingo, ajá, Vive Latino. Estuvo súper, súper cansado. Demacia, agotador. Demasiado. Agotador. Yo para el sábado ya estaba ya rendido, no quería ir el domingo. Pero pues aún así aguanté. Y aquí nos tienen, después de <ríe> s o b r e v i v i r n o sobreviviente. s De ese festival. Y bueno, ya para los Arctic Monkeys, pues sí, no, no compramos general, estuvimos como en gradas. s、sí, e n t a d o s、no, no. descansando. Sí, ya, era pero, justo innecesario. Pero no, lo pasamos muy bien. n ¿No? Bueno, ¿y qué te parece si antes de comenzar como de lleno con nuestras experiencias en los festivales, vamos con una canción? Claro, ¿con cuál nos vamos a ir? Una de The Black's Book Revelation,、sí. que se llama High on a Wire. Perfecto, y regresamos. Bien, Pues ya regresamos, escuchamos algo de Black Box Revelation、uh -huh. y es muy buena esta banda. ¿A ti qué te parece? Me gustaron, s í ya los había escuchado un poco, un poco, como un, poco,、no、hacía falta, un poco hace ratito,、oh. un poco hace un momento, hace cinco días. No, este sí está, está muy buena, un poco de rock, como habíamos dicho. Grunge,、sí, de hecho, nuestro siguiente, nuestras siguientes canciones se van a basar como a partir de, de esa canción. Como algo de g r o r r e un poco s í no propiamente, pero sí tiene como lo rasposo del、uh -huh, sí. Bien, sí. seguimos con lo del Vive Latino. Que, que, que hubo, de, bueno, h a b l a m o s de los días, empezando por el viernes, creo que en general, creo que la banda que, que se llevó la noche, sin duda alguna, creo que, bueno, al menos a mi parecer, fue s o e porque pues trajo a todo su. t r a e n un set muy preparado. colaboración,、ah, de hecho, sí, muy grande. Porque de hecho, las colaboraciones que habían hecho estuvo. y la, Ahorita no se me viene el nombre de la vocalista de los Gelosi Horse. Lo Blondo.、Eh, lo Blondo,、eh, también Lechetes. Enrique a Bumburino. Que lo boleteó en el festival porque、de、también hecho, estuvo, tuvo、uh -huh. su presentación. Y después estuvo con Soed.、Eh, eh, lo que vi yo, no sé, es que como que su set estuvo dividido en dos.、Eh, estuvieron como su presentación normal. Y aparte la de Lo b l o Entonces、uh -huh. estuvo muy、uh -huh. padre. Sí, sí, no se sé. Se la llevaron. Le están a b e r pagado un poquito porque llevaron un buen de colaboraciones, un buen de músicos de staff y así. Entonces estuvo muy bien. Y qué raro, ¿no? Porque no se acabaron los, los boletos de, del sábado, ¿no? Del viernes. Digo, perdón. Pero Después, es que、viernes? es normal también, digo, independientemente de las bandas que estuvieran, el viernes siempre es como un día incómodo para ir al festival. Estás de acuerdo, muchos trabajan para la escuela. Entonces no tienen como la misma facilidad. Bueno, Yo lo veo así. No, pues yo tenía razón. Pero bien, ¿qué te parece si nos vamos con algo? Vamos con, con, con, con otra banda y seguimos hablando de la lista. ¿Qué te parece? e Blakes Two Times? ¿Tú también? ¿Tú t a m i t m b i t ú t a m b i é t i n ¿Tú t a m e i é n ¿Tú t a m b i é t ú t a m i t m b i é m b i é n i é n ¿Tú también? ¿Tú t a m b i t m b i t ú también? ¿Tú a m b i m b i é n ¿Tú a m o i é n a m b i é n ¿Tú también? n t a m b i é n ¿Tú t m b i é n ¿Tú t a m b i a m b s é a m b i n ¿Tú también? ¿Tú t m b i m i n ¿Tú también? ¿Tú n t a n ¿Tú t a m Wanna put a ring on your little finger When I propose to you, you just laugh You scratch me flat with your thumb and finger When I call you up on your telephone You always say that you want me to come over You shake, shake, shake, shake, shake, shake You shake, shake, shake, shake You beat up, t o o d g e d u o do a new r o b m Cocaine and drugs and alcohol t h e r w a n t one t fend from you, girl t h e r w a n t one t fend from you My friends a n d the things they do I'm standing here on the corner, baby And I'm tired of waiting here for you I don't want nothing from you, girl I don't want nothing from you You shake, shake, shake, shake You think I'm t o o e I'm t o i n g you w r o n e c o c a i n e and drugs and alcohol I don't wanna t fend from you, girl I don't wanna t fend from you I don't wanna t fend from you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 Yo, nosotros, en lo personal, no nos movimos del escenario principal. Que fueron donde estuvieron las bandas que consideramos、eh, que nos gustan más. ¿Y quién abrió? En la secta, el secta, core, core, el secta core. En、eh, otros, Sidharta. Y... No, creo que Sidharta tocó antes, ¿no? Pero bueno, nosotros llegamos directo al escenario principal. Por eso, pero igual fue de los que abrió en otro, en en otro, otro escenario. escenario. Sí, de hecho, cuando llegamos, estaba haciendo solo un c h e c k t a、sí, c n o r u e、sí, se sí, escuchaba,、da. estábamos entrando y se escuchaba cómo estaba tocando. Fue Sidharta,、eh, ese día, ¿quién más estuvo? Recuerdo, en o s otros escenarios, no por. En el principal, s e c t a s c o r el e Columpio Asesino, Los Tacapulco, c a l i g a r i s、eh, El IMS, El IMS, El i s t i o Mexicano del Sonido, Foster the People, Casabiani, c a f e t a n Cuba. Y Creo que parece como si te estuvieras repitiendo. Sí, ¿no? de hecho, estás... estoy repitiendo lo mismo. Es que es como para. Hacerte segunda, porque en otros programas yo he visto que tú repites lo que yo digo, entonces,、ah. para que veas lo que se sientes. Ah, ok. No, y sí, y desde. Bueno, a m í sexta c o r como que casi. No, no te metes m e d i o X, no. Pues, Está, sí. Estuvieron bien, pero. ¿Será porque casi no, te escucho, no lo escuchas? o h o b l a m e por f a o r No, no, sí, he, tenido, he escuchado como un poco tierra, de ó n Después, sexta c o r ¿quién tocó? e、eh, l Columpio Asesino. Columpio Asesino, sí, creo que sí. Muy buenos también. Sí. sí, sí. me gustaron. ¿Pueden... Yeah, pues、esta... Sí, pero yo、no, nada más me sabía como a buscar. No, y además como. Y verlas, ¿no? Y la y de dale, Toro. Toro,、eh, ajá, como que a lo suyo, ¿no? Nada más、sí. tocaron y ya, o sea, no, no ofrecieron nada extra, pero tampoco quedaron a deber. Claro. Sino nada más、eh, a lo que iban y ya. Después yo...、Eh, los Tacapulcos también. Los Tacapulcos, ¿qué te pareció? Ay, pues que te puedes ir, es Orfez. Ahí fue cuando ya se empezó a aprender la banda. Sí, qué, qué raro, ¿no? Porque en esta ocasión, no. Hicieron mucha bulla para mostrar los atributos Muestrar, de las, ojalá, las glándulas mamarias, pero. <risa>、okay. Pero aún así hubo como intentos. ¿La, ¿Las glándulas mamarias. <risa> hubo intentos de, de Yo lo、razones. digo de una manera más, más linda. b o o b i e s Las b o o b i exactamente. s e Entonces,、eh, sí hubo chicas que yo vi que como que pretendían hacerlo, pero no sé, como que la cámara no duraba mucho tiempo. No, no. Entonces, regresa la cámara. Y, y sí, bueno, no, ahí fue como. El, el hubiera sido el momento idóneo, ¿no? Sí. Pero, pues, ¿Y por qué idóneo? Porque siempre los Bueno, yo he visto en otros vídeos latinos. Sí. Siempre, e c o s a s Los tacó.、No, ¿Sabes? También、qué? que igual son, suelen ser medio manchaditos. Ahí lo, bueno,、ah, la bueno. gente que está alrededor de estas chicas. Que en buena onda. <risa>、eh, este, bueno, haciendo <risa> servicio da, da, da, a la comunidad. No, no, no, no, no, o Pues、lo que les digo, no lo atribuyo. Compartiéndolo, ¿no? Exacto, compartiendo la felicidad que tienes. Vamos a dejarlo n poco. Y si no, oye. Que se aprovechan ¿no? d e m a s e a d pero mínimo, m s o Sí, la verdad, estoy n pues, g e Sí, una cosa es de que, pues, i l a e n s e ñ e s otra que ya, como que te falta el l e n g a j Bueno, pero ya cuando acabó los Acapulco y me di cuenta que nadie enseñó nada, dije. Ya no va a、ya、pasar、no. nada. Entonces, después de los Acapulco, siguieron ¿no? El, el, no, Caligari. los Caligaris, que ellos sí, bueno, ¿Sí? sí prendieron de, de otra manera, no tan, tan. ¿cómo decirlo? Sin la vulgaridad de los Acapulco. s、claro. Pero sí,、eh, pusieron a la banda a p r e n d e r De y... hecho, pero, disculpa por interrumpir, ¿Ah? pero de hecho, sí traen una vibra muy. Voy e s p e c i a r de hecho se notó la、ver. diferencia. Aunque los Acapulco también prendió,、sí. ellos lo hicieron como de otra manera. Y según yo, esa fue la última banda que prendió. Porque ya con el Limbs, como que se empezaron a bajar los ánimos.、Eh, era como también, según yo, el momento de que la gente se prendiera.、Mm. Y ya de ahí la gente estuvo muy apagadona. Un、mm, relax en posture de p i s o también. Al principio, la mayoría. Eh, andaba como que medio、oh, así, yo creo ya del sol、sí. y todo. ¿Y lo, lo, con Casarian también, o sea,、sí. era como también para aprender que、pues, estaban ya muy apagadones. A lo mejor y porque casi no los conocían. Bueno, porque, no, bueno, pero... según yo, casi la mayoría estaba esperando a Cafeta Cuba. Los chicos que estaban al,、ah, al lado、sí. de nosotros, t e tocó foster de people y así como de ya va a acabar, Casarian también. también ya va a acabar y salió Cafeta y. Sí, prigió, no. y se ¿eh? notó mucho porque en las pantallas pasaban como este documental que va a、uh -huh. hacer el Gallo Rubio sobre Molotov y de repente salían escenas de Café Tacuba y la、uh -huh. gente gritaba de l o nadie. d i c e a p o r qué gritan si no, no sale nadie? Pero p u e s era por q u e Café Tacuba y la mayoría de las personas viven en Café Tacuba.、Uh -huh. Y Sass, que, que la gente que estaba hasta adelante esperando que Café Tacuba saliera. Sí, sí, sale atrás. <risa> salió en la parte posterior, en la parte trasera donde estaba como la consola, había una torrecita y ahí estaban ellos. Tocaron como con una caja de ritmos, algunas camisetillas. Ver, sí. es una especie de p o p u r r í de varias de canciones. Unas de Soe, de Porter, de,、sí, de, de, de Kinky, también tocaron uno. t a m i n Le Quiero Club. Yo lo supe. Ya después bajaron y, y, y bueno、pues、fue en ese momento, como nosotros estamos adelante, que pudimos descansar un poco porque toda la a t e n c i a se centró en la parte de atrás. Sí, ya no estaban, ya no estaban tan apretados, tanto pero después regresaron al escenario principal. Eh, y Tuvieron algunas fallitas con el bajo, sobre todo las pantallas no mostraban、uh -huh. bien, bien las imágenes, pero pues ya ahí se n s i n t i ó otra vez el empuje de la gente. Y sí, ahí se perdieron un poquito más, pero sí con k a s a b i a n y c o n f o s e r de tipo muy、P、apagado. s、no. Incluso con el i m k s a mí ya estaban.、Sí. Pues bueno, ¿qué te parece si íbamos con una canción? ¿Por、okay. qué? ¿En cuál banda? Es de una banda que se llama Band of s k u l l s Que tal vez los recuerdes porque salieron en el soundtrack de la película de Crepúsculo o una de esas. ¿En serio? Pues no sé. p e r o e r o bueno, la canción que vamos a poner nos salió ahí. Se llama Dead by Diamonds and Guns. Y regresa. Your f e c t l o all nice, g but the heart stays cold e r t h an ice. You got 25 grand on the bubble, and you're the one telling me that you don't think you're trouble. I might be a fan of your insolence, but that don't make you the innocent. You're just like the rest of those girls, they're all dead by diamonds and diamonds. Empezamos, escuchamos algo de Band of Schools. Y ahora seguimos con el domingo, ¿no? El domingo ya como te dije. Te dije. Te, digio, te, dije, te, te, dije, dije, te, te dije. Te dije. Te dije. Y no, como ya había comentado, este, pues ya estábamos fritos ese día.、Sí. Ya prácticamente nos fuimos a chancharear y a ver a las bandas así de <risa> lejos. Ya fuiste a tu chanchari.、Ah, ahí h a b r a el tenis del Chopo, algunos stands que tenían del faro y así. Los de Band están. Como muy padre. ¿no? Había también patinetas、um, malabares, también había estas de c o n b i cicletas. s a b e s r o las piezas. ¿Pues cómo, cómo, sí, cómo lo iba a ver si estabas ahí viendo a la chat? Estaban bailando al lado. Estaba、sí. esperando, que,、sí. pero pues nunca pasó nada. No,、pues、no. Pero bueno, ya el, el sábado o、no, el domingo se presentó Martnes.、No, sí, s fue m a d n e s、sí. el domingo.、Sí, d Le... Fatboy Slim al final, yo esperaba como más, pero, pues, pues, más era un más DJ set,、no, nada o n más, pero bueno. ¿Quién más se presentó? s e Molotov. ¿El Molotov. e l p r e c e r hizo la banda Kinky también. Kinky. Se re Kinky. Kinky, que siempre prende también. Sí. Bueno,、no、este,、sé. Carla Morrison también estuvo. Pero no fue ese día, ¿o sí? Sí, Carla Morrison. Ay, no me acuerdo. Es que ya ese día yo estaba ya, nada ¿no? más viendo bandas de lejos y descansando. Porque tuvimos que ahorrar un poco de energías para. p u e s d í a a l e r t o Pero bueno,、eh, si ¿sí、el domingo ya fue de descanso, ¿qué, qué más que más viste el domingo? De hecho, estamos todavía un poco golpeados y atropellados por, por el cansancio, pero ¿qué, ¿qué más pudiste apreciar el domingo? El domingo, pues aparte de muchos chicos guapos.、Uh -huh. mm. nada <risa> <risa> Nada más, bueno, y que te pareciamos con la canción c u á l quieres. Food Fires me gustaría. e v e r y l o v e okay. Está、ah, padre, así、sí, es como、regresamos. para descansar un ratito. Empezamos con esto, los Foo Fighters se llama Everlong. De hecho, se andan especulando ahí. ¿Desde, el año, viene, pasado, sí, desde el año pasado? Sí, d o p o que hay. s o r q u e cuando, cuando fue el corona del año pasado.、F F F、Strat. Fue Strat. Fue, fue, fue el corona del año pasado en el ¿Eh? Twitter, los de ¿Eh? Foo Fighters habían puesto que no sé, iban a, iban a venir aquí a México. Incluso habían puesto que pronto iban a ver como el auditorio mexicano pronto, pero pues nunca vinieron. Muchos especulaban que iban a venir al corona, pero pues no, no, no llegaron. Entonces,、eh, últimamente ha habido como rumores de que, <risa> de que van a venir. Esperemos que así sea. Pensemos que a lo mejor no vinieron el año pasado por problemas de logística. ¿Con tu logística? No sé. No, o ajenos a, a la banda y a nosotros, ¿no? Posiblemente cuestiones de manejo. Pues sí, pero pues ojalá que nos estén visitando este año. Estoy muy seguro que, que se va a llenar como、sí. lo que está pasando con. Con Metallica en estos momentos que ya abrieron como 6 conciertos.、Eh, salió el primero y se acabó.、Eh, para la segunda fecha se volvió a agotar. Entonces, creo que esto ya ni siquiera es negocio para los revendedores porque se están acabando totalmente. De hecho, abrieron otras como 6 fechas. Sí, no, y, ¿Y se, se rumoran que, se rumoran que van a ¿no? llegar a ser 9. No estoy seguro.、No, pero es que igual, ya con esas, ya hubieran llegado no, no, a un <ríe> foro, ¿no? <ríe> es lo que digo, que ya con 6 ya son dos, este, dos este, foros sol. y La regalo, a r n e van a hacer palacios. Pero、eh, tengo, por ejemplo, amigos que son muy fans de Metallica. Entonces, han querido ir a todos. Salió a la quinta fecha ¿Sí? y a c o m p r a r o n su quinto boleto. Y salió a la sexta. Ay, no. Y a están todos. s s i n dinero. Y ya tengo un amigo que dijo: No, ya está. Y nada más voy a ir a las primeras cinco porque ya no tengo dinero. Cinco, ya los cinco para ir. Sí, ¿y sabes qué es lo peor? Que seguramente todos van a decir que es la, el, ha sido el mejor concierto que han dado en su vida. De hecho, siempre se lo d i e Es el mejor concierto que he dado. Y así no, no, el segundo、no. va a superar el primero y el tercero, el segundo, y así. Pues, y todos van a estar felices, ¿no? Pero bueno, eh, también eh, esta semana pasó de los Arctic Monkeys. Arctic Monkeys, el miércoles fue, ¿cierto? El miércoles 28、eh, les abrió una banda venezolana que no tuve oportunidad de verlos como. Totalmente, llegué y ya estaban acabando.、Mm, la presentación de los Arctic Monkeys es muy buena, bueno, en comparación con la de cuando vinieron e la e x p l a n a c i de Cede Azteca, me gustó. No sé, tú q u é puedes comentar, pues son los artistas, son buenos. En realidad, no, no soy muy,、eh, muy fanática de ellos, pero s í tienen muy buena música.、Eh, el s e t que tocaron estuvo muy bueno,、eh, aunque, uh -huh. aunque para mí quedaron a deber. Bueno, yo esperaba la de Fake Tales of San Francisco y no la tocaron.、Mm. Well, pues, pero también、Francisco. entiendo que pues, ahorita es del primer disco y ya tienen otros tres y tienen que promocionarlos, pero estuvo muy bien. Me、sí. gustó mucho. Entonces, ¿qué te parece si vamos con. Algo de, sencilla?、Ah, bueno, de, de su nuevo sencillo? Ah, no, de su nuevo disco, disco? el. So que dan sí. Justamente、Perfect. esta canción que、sí. se llama igual, le da nombre al la álbum. So que dan sí, que de hecho la tocaron también en el concierto. Y regresamos para despedirnos, porque este es el penúltimo bloque. Y regresamos, chiquillos y chiquillas. Your love is like custodic love a headlong. Your kissy c o u l d put creases in the r a i n You're rarer than a can of dandelion a n burdock. And those other girls are just p o s t m i x lemonade. Escuchamos algo de los Arctic Monkeys de su más reciente disco, de su álbum, disco, <risa> lo que sea, lo, lo que sea, pero、pues、lo sacaron, ¿no? es nuevo. Y aunque <risa> he de decir que esta canción me agrada, e s la que más, bueno, mejor me gusta de todo el álbum. No lo he escuchado todo completo, pero es como para decir que ¿no? te gusta, que es la que más te gusta de todo el álbum si no lo has escuchado completo. Pues porque es la única que he escuchado, entonces. <risa> Más bien esa t、no, canción es la única que has escuchado del álbum. No, pues es que sí he escuchado varias, pero en, allá en el concierto, escuché varias y, y he de confesar que estaba tranquila. <risa> Había gente a mi alrededor que, no sé, que como que se t r a n s f o r m a b a y、sí. parecían poseídas. Y he de confesar que me asusté un poco. No, y es más raro porque, bueno,、eh, cuando estás en el área general, pues sí se entiende, ¿no? Que te puedes c o n t o d a la gente. Pero、eh, en, en las g r a d a s ¿sí? que no sí, se da tanto. Sí, a lo mucho te paras en visibiles, sí. Pero había personas que sentían que estaban como en el Islam o algo así. Sí, r o Pero. pero... Al parecer, yo creo que sí les fue muy bien, a comparación, como habéis mencionado, del año pasado. Casi todas las canciones fueron c o r e a d a s También gritaban, o sea, empezaron una canción y otra vez. Y t u v i e o n h u i e hicieron algo como para r e v i v i r s e yo creo, por el año pasado. s、sí. u b i e r o n inmediatamente, acabando el concierto, la canción de Are You Mine. La grabaron ahí en, en, en el concierto y la subieron, cosa que no han hecho en otros conciertos, solo en el México. Y está grabada muy al estilo del video oficial. Así como una cámara blanca. De hecho, así de... se veía, ¿no? <risa> se dio que sí, l camarota. Se dio una camarita y ahí iba grabando a、uh -huh. toda la gente. Ay, y pues yo los amé. Porque cerraron con f i r e f a l la l única que me salió. Pensábamos que no le iban a t o c a r Hasta luego <risa> yo me decía, ¿la n tocan? Y digo, no, no c r e o que la toquen. Pero sí a tu casa. Sí a t o casa. Hubiera estado padre que l l o r a r a n como a Miles Kane. Tocan, las primeras veces que tocaban la canción, de hecho, él colaboró en la grabación de esa canción. Pero pues pero fue el guapo, el que le llamaban el guapo.、Ah, sí, que no ves que el de teclado decían aquí está el guapo. Ah, sí. Fue el guapo, entonces, igual. El de los c i n t e s que salió、sí. dos veces, ¿no? En esa canción, ¿sí? ¿sí en ¿Qué en otra? Carocho, no, no. no, no, no, no me acuerdo qué otra. Pero bueno, pues sí. Pues a l e n、no. o、no、s o n una de los nuevos, el chico. Pero. Pues ya nos vamos. Nos vamos, terminamos. Desafortunadamente, o afortunadamente para ustedes. Esta vez nuestro experto en festivales no pudo estar con nosotros, pero nos dejó una petición. Una petición es algo de Gary Rowe. Jules? Jules. Jules. Mad World. Pero bueno, así terminó esta semana llena de conciertos, festivales. m i e Y bueno, nos vamos con esto: ¿qué? De Gary、R、Jules. Gary j u l e s Mad World. Y chicos, no se, no se les olvide dejar ahí peticiones. Y recuerden que, que Luis nos debe una fiesta. Y ustedes nada más no se prenden. Porque a mí Luis no me hace caso. Me dice、no. que no, hasta que ustedes, hasta que ustedes digan. Hasta que ustedes digan. Y bien, pues. Ya nos vamos y muchísimas gracias por este segmento más. Por escucharlo. Por escucharlo. <risa> Bye. Tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying. I've ever had. I find it hard to tell you. I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very m a d